Viernes de Baile y de Esperanza en Radiocracia Y estamos eh, en comunicación ahora con una amiga de la casa Con una amiga de la casa, Amparo Fernández Porque va a estar presentando este domingo 16 de junio Bastarda sin nombre Y le decimos muy buenos días, ¿cómo estás Amparo? Hola Juan y ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien, decir cómo estás es casi, este, una... Va eh, sí. eh, a preguntar más porque no, no hay que contar mucho. pero bueno Porque desde el día estamos recontra mal, hay que decirlo. <ríe> sí, han pasado como 100 años de este gobierno y todavía sí. no no nos hemos dado cuenta. Bueno, eh, Amparito, vas a presentar Bastardas Sin Nombre. Contanos un poquito que, de, de qué se trata la obra. Bien, y por eso, mira por lo que estábamos hablando, se nos dio la necesidad de que presentar bastarda Sin Nombre... Eh, Bueno, vamos a estar en el Teatro Español a las 20 horas, el 16 de junio, Juaní, el 16 de junio. Sí, este del 2024 sí. se cumplen 69 años del bombardeo a Plaza de Mayo del 55. Mira. Eh, primer genocidio terrible donde civiles fueron atacados por las propias fuerzas armadas de este país uh -huh. para atentar contra un gobierno que defendía y que priorizaba a la clase obrera y trabajadora. Por eso, el 16 decidimos estar con Bastarda, eh, un poco para abrazarnos a la figura de Eva Duarte eh, y, y hermanarnos ahí en el teatro, en la cultura, en una casa tan bella como es el Teatro Español, donde invitamos a todas y a todos a, todes, eh, a poder ser partícipes de este encuentro y que también... Es más allá de la presentación de una obra de teatro es un acto de no solamente de resistencia sino también de lucha de memoria y de no olvido eh, a eso que pasó y que bueno que estos contextos nos hacen pensar en que hemos tenido una memoria muy frágil entonces uh -huh. eh, se nos vuelve necesario estar ahí y compartir un momento de muy muy emotivo porque la obra Sabemos que la figura de Eva nos lleva a lugares sensibles eh, y muy emocionantes y a lugares de, de mucho amor y de mucha fraternidad y donde lo cooperativo, lo solidario, lo colectivo se vuelve como flor de piel. Y entonces el teatro se convierte en esto, en querer transformar y en querer eh, cambiar esta esta realidad que estamos viviendo amparo ¿cómo, cómo llega la obra a vos y, y, y qué te pasa a vos siendo o sea militante también este eh, eh, hacer esta obra es maravillosa porque bueno nosotros cuando empezamos con este proyecto buscamos a la figura de eva por esto mismo por volver a más allá de que de, de Eva que perteneció a un, a un gobierno en el cual yo estoy afina a las ideas uh -huh. del peronismo pero también sabemos que Eva Es es una figura muy querida fuera también de de aquellas personas que habitmos dentro de un espacio político no Eva tiene que ver con con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, pero también el derecho eh, tiene eh, mucho que ver con los derechos y la defensa de los derechos de las mujeres eh Eva es una figura muy amada por muchísima gente que se dice. No, no pertenecer a ningún pal o a ningún partido pero que eh, es una figura política más allá de lo partidario es una figura que transformó eh, este país o la realidad de muchas personas de este país eh, tuvo que ver con ese momento bisagra de, de, de pasar de, de la esclavitud trabajadora eso que las personas trabajaban sin tener ningún tipo de derecho por lo que el patrón le decía a pasar a una argentina, con derechos y una argentina digna, que ahí lo dice. Y lo que me pasa a mí con la obra es que me siento muy orgullosa de las ideas que defiendo. Y me produce mucho eh, mucha empatía la figura de Eva y me produce mucho... Primero que me pone en un lugar de, de mucho respeto y mucha responsabilidad a la obra de representar, que te cuento, Juan, y que no hago de... O sea, nosotros contamos y evocamos a Eva pero bien. no van a ver a Eva en la obra. O Ahí sea, va dualta esa figura a la pero la, no la van a ver. O sea, o sea que la obra es es, es como una charla sobre Eva, vos contás sus cosas de Eva de de, todas, eh, claro. de de toda su vida o de una parte de, de en particular. Eh, mira, hablamos sobre Eva uh -huh. en primera persona y en tercera, Ajá. la contamos, o sea, la actriz juega un poco a ser Eva. Ajá. Pero la gente sabe que es la actriz y el intérprete que es Mario Figueroa, en este caso, que está debutando en la obra como músico e intérprete teatral. Eh, ah, a, ma, personas... Mario también va, actúa y toca, la, y toca la viola, me imagino, no musicaliza. Exacto. Es una, una, inter, una interpretación teatral-musical. Como dos personas que vamos a evocar la vida, fragmentos de su vida, y a lo que vos me preguntabas, lo... Eh, Vamos a empezar a la obra con, con Eva en su infancia uh -huh. eh, y vamos a rescatar esa Eva de niña, esa Eva nacida en los toldos, con esa Eva Bastarda, porque se llama Bastarda porque fue la única de todos los hermanos que, que negó el apellido a su padre. Eh, ella fue Eva Ibarguren, que mucho después se pone Duarte. Y en la obra lo dice también, como una revancha, como poder usar ese apellido para pertenecer a esos lugares que le fueron negados toda la vida, y a partir de eso, que todos aquellos que fueron negados tener acceso y poder participar y gozar de ciertos derechos y privilegios. Y contar esa parte y esa relación con sus hermanos, esa relación con su mamá, esa máquina de cosar Singer, que tiene mucho que ver en la historia de Eva, Eh, en su infancia y luego tiene mucho que ver cuando ella pone en la fundación eh, y vio como su madre pudo, a partir de esa máquina, cobrar un poco, obtener dignidad y salir de ese lugar de, de, de trabajadora, de, de ayudante, de limpieza en las casas, donde no podía estar ni ver ni compartir con sus hijos a esa máquina que no solamente conocía y, y, y armaba ropa para para ellos como familia, sino que le dio la posibilidad de trabajar uh -huh. desde su casa y le dio dignidad y pudo ganar un marmo. Eh, bueno, y eso ese, después de ese traslado que ella se va de los tolos en busca de otro futuro, en busca de un lugar que, que pueda pertenecer. Y bueno, y, y ahí empieza a contar con quiénes se encuentran. ¿Y, y... ¿Y descubriste, descubriste cosas que, que, que no sabías de, de, de Eva, por ejemplo, haciendo esta obra? ¿O, o ya la tenías eh, vi, eh, mocha con Eva? Y yo a Eva la admiro mucho y he leído mucho sobre ella. Pero encontrarme con el texto uh -huh. de Cristina Escofet, que es una autora pampeana, nacida ah. en Calenfu, que hoy eh, vive, hace muchos años, vive en Capital Federal, eh... Fue un placer, porque fue como otra mirada, lo que me acercó fue otra mirada de Eva, una mirada que, que si bien habla por ahí en primera persona, pero fue una mirada, una pampeana, que además ama eh, este territorio pampeano y ama la figura de Eva y la pone en valor en el teatro. Sí. Y entonces ahí me encontré como cómo ver desde el teatro, porque Eva también fue actriz, cómo alguien sí. hacedor del teatro pudo poner en valor cuestiones sensibles, humanas, porque por ahí lo que nosotros vemos una una Eva asociada y relacionada netamente con lo político, con, desde su accionario y desde su influencia, siendo que ya nunca fue funcionaria esa es la influencia que siempre tuvo eh, durante los gobiernos peronistas. Pero, es, ¿cómo este texto nos acerca a otra Eva? A una Eva eh, que tenía miedo, a una Eva que... que Que, que dudaba que pensaba que, que se sintió muchas veces sola una eva que necesitaba sentirse protegida una eva con un grado de humanidad y y de, y de desprotección y de búsqueda de amor y de nada y después entender por qué hizo lo que hizo no uh -huh. eh, eh, bueno. eh, la, la autora pampeana ¿la, la conociste y No, no la conozco, y uh -huh. sí, conozco su obra, ella hace teatro por la identidad, y uh -huh. sí, hablé con ella por, por por por teléfono y estaba muy feliz de que la obra se haga acá en La Pampa, eh porque bueno me contó nada de de, de todo su su extrañamiento a este territorio y lo que ama a ella este lugar y bueno la felicidad que siente es que dos cosas que que que que ama mucho y que defiende como ideas prioritarias de su persona, puede ponerse en valor ahora a través de su espectáculo. Uh -huh. Bueno, va a estar sin nombre, va a estar este domingo 16 de, de junio, 20 horas en el Teatro Español. Eh, Amparo Fernández, Mario Figueroa, bajo la dirección de Edith Gazaniga. Eh, el, ¿El precio de la entrada, Amparito? El precio de la entrada es, es, es general, es 4.500 uh -huh. pesos. Bien. Eh, y se puede sacar en boletería, o puede ser por tiquetera del Teatro Español, pero el domingo... Seguramente luego de que la gente se encuentre en familia Va a hablar mucho Después de comerse un asado o no Y, y bueno y, el, y va a ser un muy buen momento Encontrarse en el teatro Para, para replantearse y decidir eh, Sobre nuestras realidades Ahí en, en el teatro A las 20 horas con, con el acompañamiento y el amor Y el abrazo de Eduardo Buenísimo, antes de, de, de despedirnos este, me, me gustaría preguntarte cómo, ¿Cómo está el Instituto Nacional del Teatro? hoyye uh, el instituto nacional del teatro está muy complicado eh, y ahora con la aprobación de la ley base está sumamente complicado porque es uno de los institutos que no que no escapa de, de que de que lo saquen eh, que desaparezca no como instituto y que pase a hacer eh, un programa un simple programa cultural que dependa de, de la secretaría de cultura eh, así es que, lisa y llanamente lisa y llanamente Se redujo lo presupuestario, eh, la mirada es muy centralista, deja de ser lo federal, eh, tenemos un director ejecutivo que responde solamente a Capital Federal, lo que le interesa más que nada eso. Eh, las líneas ahora aparecieron unas nuevas líneas de acción de subsidios, muy cortos, muy uh -huh. eh, muy muy poco federales y amplios, pero bueno, la nosotros como autentristas invitamos a esto a que La ley todavía no es ley, es un proyecto. Todavía estamos a tiempo de hacer acciones para que eso no suceda. Y lo que invitamos es eso, a ver qué acciones vamos a hacer. Nosotros agotamos, agotamos no. Y, eh, y hablamos con senadora, con la senadora Wallace, que apoyó ahora la ley de bases, eh, con con el otro senador que pertenece al radicalismo. Sí, Cronenberger. Cronenberger, que, es que está claramente... Eh, sabiendo que están apoyando eh, la, la venta de este país. No son ningunos ingenuos en eso. Yo tuve la posibilidad de hablar. Dicen que sí, que que hacen los abiertos de lo que escuchan, pero en realidad les importa nada. No, no piensan ni en los papeanos ni en las papeanas, y mucho menos piensan en las cuestiones federales. Creo que están eh, ocupando un lugar de representatividad que no representan a, a nosotras y a nosotros que sabemos el vaciamiento de recursos que, que va a haber, el vaciamiento de país, porque esto es una ley que para recuperarse, eh, y no sé si va a haber otro Néstor Kirchner que pueda recuperar el país eh, como en aquel 2003. Nos no. va a costar mucho, y nos va a costar hambre, y nos va a costar sangre, y nos va a costar... Eh, no, no de, digo es muy triste lo que está pasando. Amparo, te mandamos un abrazo gigantesco y bueno, nada, est estaremos en el Teatro Español Bastarda Sin Nombre este domingo 16 de junio 20 horas, Teatro Español de la Ciudad de Santa Rosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo gigante a Cermés eh, y a todos lo que están haciendo también en cuanto a la resistencia cultural comunitaria, co cooperativa y siempre están eh, del lado de, de, del lado de la Argentina federal eh, comunitaria popular y peronista así que yo les agra les agradezco siempre a ustedes eh, por estar al lado de la gente de la gente que trabaja un abrazo enorme y gracias por, por la infusión abrazo enorme gracias Amparo